Estamos compartiendo la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y lo estamos haciendo en el libro de Jueces. Ahora nos corresponde leer el capítulo dieciséis. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a Elia. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon.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 Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estahol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel veinte años.